En voz Alta, de revista Tierra Culta, México. Desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En Voz Alta, te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Monita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a... Ah, en Voz Alta Tierra Culta México Bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo de En Voz Alta de revista Tierra Culta México desde aquí, desde los grandes estudios de Radio Cartón en la librería La Rueda que digo librería? La gran librería La Rueda de acá de Prisiliano Sánchez en Guadalajara, Jalisco ...de aquí de, del buen amigo Sergio Fonck, que por ahí andaba dando una vuelta... ...porque acá la librería es abierta, tiene un espacio para el café, para, para la comida... ...y unos ricos lonches, hay unos sándwiches que prepara Hispalanque... ...que aprovecho de saludarlo porque lo estoy mirando, que está moliendo el café... ...en este momento, con todas las medidas de seguridad ahí para que no se corte las manos, no se infecte de ningún tipo de, de bicho y solamente se infecte de los bichos de la literatura. Eh, también queremos saludar al a mi compañero que controla en, en los estudios de Radio Cartona, Carlos Rodríguez, un abrazo Carlos, muchas gracias porque siempre estás atento y trabajando para que este programa y los demás programas también salgan en una gran calidad. Muchas gracias, es que estamos entonces, como les decía desde los estudios de Radio Cartón nos pueden escuchar desde radiocartón.com y posteriormente podrán volver a escuchar este audio en www.revistatierraculta.mx Durante los últimos programas tuvimos a Atenea Cruz de Durango que nos comentó sobre sus talleres que estaba realizando en Chile en distintos lugares de, de Latinoamérica una gran escritora mexicana que ya tiene varias publicaciones y, y premios en el país y está haciendo ya su internacionalización de carrera. También tuvimos a, a Juan Arabia del Proyecto Buenos Aires Poetry, en eh, donde nos comentó todo el trabajo que estaba realizando, y ha realizado con su poesía y la poesía de otros autores y autoras eh, en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en diversos países de Europa y Asia. También tuvimos a el buen amigo eh, Manuel Cuautle, quien nos contó de la semana pasada sobre el Festival de, Internacional de Poesía de Ciudad de México Y entonces eh, estuvimos hablando de su relación con Argentina, ya que él tiene su familia allá, pero es un mexicano que ha dado todo por unir la poesía de México en este festival que se realiza eh, cada año en el mes de octubre en, en el marco de la Feria del Libro de El Zócalo. Así que un gran abrazo a Manuel Cuautri. También tuvimos a Alfredo Conqua y a Flor López, eh, ellos también productores de música que han desarrollado un trabajo cultural bien increíble con, el, con los músicos mexicanos y músicos internacionales acá en, en, en México, eh, haciendo una gran difusión cultural, un trabajo que conocí hace cerca de cuatro años y que hoy los tiene en, en un pedestal bastante alto para la música de Argentina, la música de, de, de, de Chile y de otros países también de Centroamérica, quienes ven en ello un trabajo profesional y de verdad que da mucho gusto saber que tienen un trabajo a ese nivel. Bueno, estamos como les decía en Voz Alta de Revista Tierra Culta y mi nombre es Víctor Munita fitis soy de la región de Atacama, soy chileno y contarles un poco también qué es Revista Tierra Culta. Bueno, Revista Tierra Culta es un proyecto ...que no solamente tiene una sede aquí en, en la ciudad de Guadalajara, México... ...sino también eh, periodistas en las zonas de Querétaro y Huichapan... ...a través de Abigail Miranda y de Oswaldo Gianelli... ...quienes trabajan para el proyecto de revista tierra TierraCulta.mx... ...somos un medio de comunicación que, que nació en la, en la región de Atacama... ...y, y este de medio nació hace 10 años con la intención eh tan sencilla de poder poner en valor a la gente que estaba escribiendo y que no tenía un espacio para la difusión allá en Chile eh, contar que Yo, eh, la región de Atacama es una región de la provincia chilena eh, queda enclavada en medio del desierto de, del mismo nombre el desierto de Atacama y es muy difícil poder llegar a la, a la capital los centralismos siempre son un grave problema político para la cultura y de, de esta manera eh, decidí conjunto con un grupo de amigos eh, desarrollar un medio de comunicación que permitiera la y facilitara el... Eh, el desarrollo de los artistas, del mundo de la cultura, de los historiadores, y pudieran escribir en este medio. Y con los años ha tomado una fuerza realmente increíble, teniendo entre 5.000, 6.000, hasta 10.000 visitas diarias en el sitio de revistatierraculta.cl, en la versión chilena. Y además hoy día, hoy día tenemos una librería, tenemos una fundación que desarrolla los sueños de los artistas jóvenes y de los muchachos y muchachas que desean ser científicos en el futuro y trabajamos para que ellos puedan tener recursos y conocer personas que, que los puedan orientar en sus sueños. Entonces somos un medio de comunicación destinado a esta divulgación de contenidos relacionados a las identidades, a la cultura, al patrimonio, al arte, a la historia de México. Con una mirada muy fresca eh, buscamos aportar también en la puesta de valor del inmenso patrimonio cultural que tienen los estados mexicanos. No solo también queremos contribuir a, con contenidos entretenidos y novedosos a la comunidad mexicana, sino también contarles al mundo los secretos que vienen desde desde nuestros ancestros hasta la realidad de hoy en día de los principales actores sociales y artísticos de todo México e Hispanoamérica. Eh, en revista Tierra Culta México buscamos profundizar con una amplitud la mirada en estos ámbitos culturales, sociales, históricos, patrimoniales y artísticos de todo México. Revista Tierra Culta eh, se levanta como una propuesta para mantener una plataforma que dé cabida a distintas voces, a nuevos creadores y creadoras, portadores de nuevas propuestas y miradas en el desarrollo de la vida y la cultura de la sociedad. Apoyamos la economía creativa, tratamos de ser un motor de cambio en, en la forma de, de cómo eh, expresar la cultura, potenciando la, la identidad mexicana y de eh, Hispanoamérica, eh, desarrollando eh, la, la, el valor de los artistas independientes sobre todo. Eh, somos un medio también responsable frente al medio ambiente, fomentamos el respeto a los derechos humanos, abrazamos la diversidad de forma de ver y vivir la vida. Apoyamos las iniciativas ciudadanas que promueven el dinamismo y la cotidianidad de México, pues creemos que la sociedad siempre está en constante cambio y eso es una, bueno, una obviedad, pero es así. Eh, tenemos una mirada muy crítica frente al Estado, al mercado y la sociedad. Buscamos ser un proceso de reflexión necesario para tener más eh, contenido para la comunidad y una mejor relación con la ciudadanía. Debemos conocer nuestra historia, debemos eh, saber de ella para no repetir los mismos errores en el futuro. Vamos a estar conversando sobre los temas que tiene Revista Tierra Culta, los temas de esta semana y los temas históricos de, de Revista Tierra Culta, cómo ha funcionado en, en, en Chile y lo y con quiénes se está asociando en, el, en estos tiempos. Vamos a la música ya prontamente, tenemos bastante música para el día de hoy y les traigo un grupo que se llama Terapia de Texto, que son chilenos, son de, de la zona de donde yo provengo, de una sola llamada chañaral que es un puerto que lamentablemente es uno de los lugares más contaminados del planeta y estos chicos desarrollan un trabajo cultural en la zona en donde eh, explican a la gente a través de sus líricas el, el daño medioambiental que está ocurriendo en esa zona entonces lo dejo con terapia de texto y el tema libertad Libertad con la que vivo, la que pienso y respiro Escribo sin cadenas, sin tapujos ni prejuicios Libres como el arte porque el gusto es subjetivo allá tú en tu color, no destiñas en el mío Apaga la TV y vamos por una conversa Suficiente con lo que comes pa' seguir tragando mierda Hay un mundo afuera del WhatsApp y los me gusta Más real y divertido esperando lo descubras La música Es Canal que no llevará censura en lenguaje. Libertad revolución es el puñal justiciero de Ramón Ramón. Libres como el canto de Violeta la mapuche enegual mapuche resistiendo por sus tierras. Libres sin color ni religión. Somos todos iguales, no hay segregación. Libres como Cuba derrocando a Batista en Dio PR resistiendo el ataque fascista. Libre porque tú decides tu destino o te revelas obedeces, al solo dos quien en Voz Alta de Revista Tierra Culta, aquí desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda. Y voy a comenzar a leer un texto de llamado El Desierto de Atacama. Y dice, ¿Quién podría la enorme dignidad del desierto de Atacama, como un pájaro que se eleva sobre los cielos apenas empujados por el viento? Dejemos pasar el infinito del desierto de Atacama. Dejemos pasar la esterilidad de estos desiertos para que desde las piernas abiertas de mi madre se levante una plegaria que cruce el infinito del desierto de Atacama y mi madre no sea entonces sino un punto de encuentro en el camino. El ahí Eloahí, ahí suspendido en el aire el desierto de Atacama suspendido sobre el cielo de Chile diluyéndose entre auras convirtiendo esta vida y la otra en el mismo desierto de Atacama, áurico, perdiéndose en el aire hasta que finalmente no haya cielo sino desierto de Atacama y todos veamos entonces nuestras propias pampas, fofurecentes, carajas, encumbrándose en el horizonte. Bueno, estos son parte de los textos del de poeta chileno Raúl Zurita, recientemente ganador del premio Miguel Cervantes en España, eh, premio hispanoamericano de literatura, y que escribió El desierto de Atacama y los leía porque para introducir al tema en donde eh, nace el proyecto de revista Cervantes, Tierra Culta, este esta revista que tiene una versión chilena y una versión mexicana llamada revista tierraculta.cl que la pueden encontrar ustedes entrando ahí en, a internet y poniendo www.revistatierraculta.cl y la otra versión mexicana www.revistatierraculta.mx, en donde van a poder encontrar distintas actividades, eh, entrevistas, van a poder encontrar quiénes somos, que estamos desarrollando. Como les decía en el primer bloque, eh, desarrollamos este proyecto hace 10 años, en donde absolutamente nadie creía que esto iba a perdurar. Hoy día ya tenemos una posibilidad de abrir la revista Tierra Culto en Colombia y en Argentina, y eso va a generar una red de, de, de trabajo cultural importante, eh, independiente, eh, que abre las puertas para los artistas, bien digo, independientes de Latinoamérica y eso va, va a generar que nosotros eh, podamos eh, eh, avanzar en temas culturales para, para toda América y generar estos puentes tan necesarios como... Eh, como dice el concepto de puente, por ejemplo, dice que es generar eh, suelo donde no lo hay. Y un poco ese es el camino que estamos desarrollando desde hace 10 años en, en nuestra revista y con la intención de ser un medio de comunicación totalmente independiente y hoy día... Eh, abriendo las posibilidades al patrimonio, al arte, a la cultura, a la historia, al turismo de la región de Atacama, del norte de Chile y también hoy día de todo México ya que estamos llegando fuertemente en la zona de Hidalgo en donde trabajamos con el amigo y escritor Oswaldo Ñanelli quien ha desarrollado y ha levantado esta, esta propuesta de esta revista mexicana Y con Abigail Miranda, quienes han trabajado eh, ya hace más de un año en este proyecto que avanza, avanza muy bien y que lo pueden encontrar en las redes sociales como en, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook y seguirnos, seguirnos para que podamos estar activos constantemente informando... ...de lo que está ocurriendo... ...en materia cultural... ...además también de... ...ustedes se pueden acercar a nosotros... ...para que puedan encontrar... Eh, ...contenidos eh, variados... ...de patrimonio... ...de ciencia, de historia... ...de memoria, tan importante... ...el desarrollo de la memoria... Eh, ...para que las cosas que, que ocurrieron... ...no vuelvan a ocurrir, nosotros... ...en Chile tenemos una historia... ...política muy muy fuerte... Y Y de alguna manera la literatura, la, las diversas artes en Chile han hecho de su trabajo un, un, una fuente de, de protesta, de, de revolución frente a, a tanto eh, pisoteo y tanta muerte y tanta sangre que, que ha corrido por, la, por las calles de, de mi país. Y un poco también queremos entregar esa visión y también esa y una puerta para que esos artistas puedan estar en comunicación con, con otros también de, de distintas latitudes. Eh, Quiero mostrarles algunos contenidos que tenemos para la revista Tierra Culta durante el, esta semana eh, Esta semana es, eh, tenemos distintos contenidos como por ejemplo la categoría Patrimonio de, de revista Tierra Culta.mx eh, Tenemos una nota que de, la, de una gran revolucionaria, una mujer increíble ...que encontramos eh, en internet eh, la, la información... ...y nos comunicamos con, con el señor Emilio García Bonilla... ...que es colaborador con los servicios bibliotecarios... ...del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales... ...Vicente Lombardo Toledano... ...en donde ha, han hecho un estudio increíble... De, de, la, ...de esta revolucionaria llamada Juana Belén Gutiérrez Chávez... ...quien luchó por el voto y la voz de las mujeres en México... Eh, me sorprende muchísimo eh, que, que el trabajo que han desarrollado eh, en los servicios bibliotecarios del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales de Vicente Lombardo Toledano eh, hayan puesto en valor eh, la, la obra y la vida de, de Juana Belén gulli ya que eh, muchas veces es muy mal entendido la, la forma de, de, del feminismo ...en diversos países... Y, ...y comprender que el feminismo no es una lucha contra contra el machismo... ...y es eh, más bien una lucha política que viene desde hace muchos, muchos años... ...que busca eh, la igualdad, el desarrollo de, de la paridad... ...y de los mismos derechos entre hombres y mujeres... ...esto también hay que comprender que hay distintos tipos de, de feminismo... ...o sea, cada uno tiene su, su camino de decisión, pero me parece sumamente importante lo que ha hecho el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, a través del trabajo de Emilio García Bonilla, quien nos colaboró para esta semana, en donde habla de Juana Belén Gutiérrez, que es una mujer... ...nacida en el estado de Durango, en la zona de San Juan del Río... ...el 27 de enero de 1857... ...y ella falleció en la Ciudad de México el 13 de julio del año 1942... Fue una destacada periodista, docente, anarquista, feminista, sufragista y activista mexicana. Colaboró en los periódicos del diario del Hogar y el hijo de Agüizote. Fundó el semanario anticlerical y antiporfirista Vesper en 1901 desde el cual criticó la dictadura sufriendo la represión, el encarcelamiento y el destierro durante el porfiriato. Formó parte del grupo político de los hermanos Flores Magón, Camilo Arregada y Juan Sarabia, participando en la fundación del Partido Liberal Mexicano. En el año 1907, Juan Belén Gutiérrez fundó el grupo político Las Hijas de Anáhuac, ...que exigía mejores condiciones laborales para las mujeres... ...fue una de las pioneras del feminismo en México... ...participó activamente en, los, en el Club del Partido Nacional de Antireleccionistas... ...estando ya Francisco Madero en la presidencia de la República... ...Juana Belén exigió el voto para las mujeres... En la Revolución Mexicana formó parte de las filas zapatistas. Bueno, era que no, estando en esa eh, posición política de la vida, siendo nombrada coronela encargada de organizar el regimiento Victoria, participó en la elaboración del plan de Ayala. El gobierno carrancista la confinó a prisión durante 10 meses. En los años siguientes continuó participando en organizaciones feministas como el Consejo Nacional para las Mujeres, ...y el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres Mexicanas. Eh, otras publicaciones que fundó Juana Belén Gutiérrez en diferentes momentos... ...fueron Anáhuac, La Reforma, El Desmonte y El Alma Mexicana. Su labor política y social la desarrolló en distintos estados del país... ...como Chihuahua, eh, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Querétaro, Michoacán... ...entre otros lugares de este hermoso país... ...fue una profunda colaboradora de Vicente Lombardo Toledano... ...durante su periodo, como gobernadora provisional del Estado de Puebla... Eh, ...desde ese periodo, en 1923 a 1924... Eh, ...trabajó con, con el señor Vicente Lombardo Toledano... ...y es solamente un libro que contiene eh, su escritura desde de puño y letra... Eh, que está justamente dedicada al, al maestro Vicente Lombardo en una de sus obras más conocidas que la pueden encontrar en, en internet, la pueden descargar que se llama Por la Tierra y por la Raza, eh, del Consejo de los eh, Caxanes eh, en 1924. También en, en YouTube pueden encontrar información de, de De, de Juana Belén Gutiérrez que es conocida como la Juana de Arco en México eh, en el próximo eh, parte de nuestro programa estaré, estaré también comentando de otras notas que aparecen en nuestra revista Tierra Culta México vamos a la música amigo Carlos y los dejo con un grande de la música chilena y un rapero Eh, chileno también, eh, con Jorge González, ex líder del grupo Los Prisioneros, y Saturno, también que fue líder del grupo Tiro de Gracia, con la canción Trata de Escribir. Hace nada donde están los músicos Como Violeta barra Víctor Jara Que si tenían contenido su lucha Mi creencia, mi ejemplo, mi templo Somos humanos, todos tenemos defectos y virtudes La música no suene, quítate esa verdad De los ojos que no te deja ver ni tomar tu rumbo González y Saturno, ni no nadie que no pare Ni los consorcios radiales van a calle a nuestro homenaje Ni los premios que entrega no pare Vale más que nuestra nota musicales Apaga la tele y la radio Escucha el sonido nuevo que te traigo Ta -ta siembra y cultiva la cizaña se autoproclama principal a con el rating alto fluye la champaña saca con la garra la castaña cachaña y maña burda artimaña el ojito pegadito y con la gaña vamos todos con el pollo a la guadaña señorita ermiña voce eh, no me engaña no me engaña engaña munea con tanta buena clase y lo hace con saña que le extraña los milicos heredaron el país a su calaña con padrastro y pelambre que tranquilo te baña no te baña. Minando y los piso entre montaña y montaña De papeles y regalos, una rima que maraña Y ayuditas de pascuero pa' no pegar pestaña Empresa, con los y tacaña Tacaña, sando nuestro legado como rillero rompiendo los esquemas fuego que te quema la no se calla se te seca el alma enemigo mi amigo diferente camino el talento no se compra son mil los caídos su mala sangre sigue con mis palabras no estamos solos vivimos más que el oro y estamos de regreso aquí en voz alta de Revista Tierra Culta, contando los contenidos que tenemos en Revista Tierra Culta.unto mx tierraculta méxico que nos puedes encontrar en Instagram como revista tierraculta.mx en Twitter también con el mismo nombre. ...y en Facebook para que nos des ahí seguir... ...y podamos compartir la cultura, el desarrollo del arte... ...los artistas independientes y las nuevas voces de la literatura... ...tanto de México como del resto de Hispanoamérica. ¿Qué importante es México en la cultura de Hispanoamérica? Eh, uno como extranjero llega a un país tan grande, tan, tan fabuloso... Eh, y se encuentran muchas veces con, con opiniones en donde ven que el desarrollo cultural piensan que es muy bajo, muy menor, eh, voces eh, internas y siempre les trato de decir que, que el trabajo cultural que, que hay en México es, es tan, tan fuerte que bien podría ser considerado como la, la cultura de toda Hispanoamérica y de, y de gran parte de, del mundo Cuando uno dice eh, Hispanoamérica o Latinoamérica como algo tradicional eh, piensa inmediatamente en, en la música mexicana, en sus comidas, en el carnaval de, de Brasil y también piensa en, en cierta parte de, de Argentina. Eh, ...piensa en el turismo chileno peruano, en la comida peruana... ...pero principalmente siempre eh, lo primero que se viene a nuestra mente... Eh, es ...a nuestro recuerdo eh, es eh, México... ...México tiene esta, esta cultura, eh, grandes artistas... Eh, ...que si bien hoy eh, están pasando por algunos problemas... Eh, ...en cuanto a, al desarrollo económico eh, por parte del Estado... Eh, creo que hay que tener paciencia que las cosas eh, van a mejorar y además el talento siempre se impone a cualquier forma de, de bolsillo, pero también los artistas tienen que, tienen que comer, tienen que alimentar a sus familias y este es un trabajo en donde mmm, Eh, debemos respetar, debemos valorar y, y no estar pidiendo esa típica rebaja que cuando el, el artista va, está, por, pagar el, está perdón, por vender el libro o, o su obra, estar pidiendo regateo, creo que, que no son formas de, de, de respeto con el artista eh, eh, de cualquier nacionalidad que sea. Creo que tenemos que hacer un, un cambio en eso. Bueno, y en los contenidos de www.revistatierraculta.mx les contaba recién que teníamos y les leí un texto sobre Juana Belén Gutiérrez Chávez, la revolucionaria que luchó por, lo, por el voto y la voz de las mujeres mexicanas. Eh, una historia bastante notable que, que nos compartieron y también tenemos a uh, eh, textos como eh, de, eh, una crónica eh, que escribió Oswaldo Gianelli sobre el artista hidalguense Aldo Luis González sobre el metalenguaje de la fotografía hidalguense quien eh, es Aldo Luis González él es un joven fotógrafo de tan solo 24 años que en la revista nos brinde una muestra de su trabajo como fotógrafo profesional, destacando su participación en el concurso internacional de fotografía Intramed obteniendo el tercer lugar de este mismo concurso en donde desarrolla eh, un trabajo fotográfico de composición muy muy interesante y el, el año recientemente pasado participó en el concurso de fotografía municipal Catrina Mía ganando el primer lugar de este concurso nosotros hemos querido en Revista Tierra Culta eh, hacer que, que su trabajo eh, tenga la visualización ya está Siendo compartido en muchas partes de Latinoamérica Él es nacido en la ciudad de Querétaro Es licenciado en diseño gráfico de Egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Y ha se ha desarrollado como fotógrafo, pintor e ilustrador Hace tres años la fotografía eh, lo, lo, lo cautivó Eh, porque ya trabajaba como, como, como artista, como pintor, como ilustrador y tomó todo su tiempo, según dice en esta crónica, en esta nota que, que nos entregó Oswaldo Gianelli eh, desde donde entonces eh, cientos de momentos de su vida la, la ha transformado en imágenes eh, al principio de una forma muy experimental eh, fotografiando todo aquello que cruzaba en su camino, pero poco a poco ...fue haciendo un trabajo mucho más íntimo, más personal... ...encontrando la voz de, de ese artista que es... ...y los pensamientos que estaba capturando en él. Eh, comenta para la revista Tierra Culta que ha fotografiado sus sueños... Eh, que, ...que es su sueño la fotografía... ...dando un sello particular y personal, logrando acercar... Eh, los pensamientos más profundos congelando en, en estas emociones en ellas y tiene aquí una galería de fotografía bastante sugerentes, interesantes que ustedes pueden revisar en nuestra revista no se olvide Aldo Luis González con el metalinguaje de la fotografía también estamos retransmitiendo en revista Tierra Culta eh, bastantes programas de la psicóloga ...y poeta jalisciense eh, Silvia Verónica... ...quien eh, semana a semana... ...todos los sábados tiene un programa... Eh, ...dos programas, perdón... Eh, en, la, ...en la radio AM... Eh, ...tiene el programa Desde el Alma... ...y Con el Alma... Eh, ...quien todos los sábados a partir de las 13 horas... ...desde el, desde la radio DK 50 de AM... ...y a las 14 horas en la 1480 AM Rock and Pop... Eh, ...nos entrega diversos temas de interés... Eh, ...con datos históricos, información de, de salud, cultura, arte, entre otros... ...y nosotros aquí en, en Tierra Culta... Eh, ...estamos desarrollando que estos programas se mantengan en el tiempo... ...que no sean solamente u, una actividad eh, de día sábado... Eh, ...estamos haciendo que se mantengan ya durante mucho tiempo... ...y que sirva como, como book para diversos artistas que participan en este programa eh ya ya sabemos que en muchos proyectos eh, tanto en Chile, en Colombia, en Perú Eh, nuestra revista está siendo parte de, del book de muchos artistas y eso nos pone muy, muy contentos porque quiere decir que, que el trabajo se, se está sosteniendo y además está sirviendo eh, para los objetivos que nos trazamos nosotros en ese momento. Para esta semana eh, Silvia Verónica te habla de la hipnosis como un método terapéutico y también te entrega las actividades culturales de Arcadia Fusión en donde eh, converse conversa con el señor río cobalto eh, también está la participación de, del comediante y, y un gran amigo víctor beach quien eh, nos entrega los datos eh, más curiosos de la cultura pop del mundo eh, así es que lo dejo los dejo y las dejo invitadas a esto a, a leerla el trabajo de Y escuchar el trabajo de Silvia Verónica, quien eh, semana a semana nos está nutriendo nuestra página con eh, las informaciones culturales y temas de, de interés y de verdad temas muy muy interesantes. También tenemos la entrevista que hicimos la semana pasada eh, al, al poeta Manuel Cuadre en el Festival de, de Poesía de Ciudad de México una entrevista a juan carlos y black hat una crónica del otro lado de la canción hecha por oswaldo gianelli eh, juan carlos tiene bastante música variada acá en, el, eh, en su en su en su spotify en, en youtube y él eh, eh, es un músico que que Oswaldo Gianelli, eh, editor de, de nuestra revista, conoció eh, hace un par de, de años en el metro balderas en Ciudad de México y y en ese momento eh, decidió acercarse y compartir un rato con él y ofrecerle el, la, la gestión en otros lugares. Y hoy día eh, lo tenemos acá en Revista Terraculta, así que pueden conocer su trabajo de Juan Carlos y Black Hat un gran músico mexicano que está siendo eh, promovido para toda Hispanoamérica. Eh, también tenemos eh, otros trabajos que estamos haciendo, en donde entrevistas a la escritora española Carlota Suárez García. Pueden ahí encontrar el programa completo, en donde eh, su servidor, Quienes Habla, y Armando Noriega, del proyecto Mood Magazine está está desarroll, estamos desarrollando un ciclo de entrevistas a diversos artistas connotados de Latinoamérica de Hispanoamérica bien digo y tenemos también la, la entrevista al poeta Juan Arabia, creador de la revista Buenos Aires Poetry, a la cantante argentina Sonia, quien nos presenta su sencillo inmensidad y hablando de música, vamos nuevamente a la música, Carlos, amigo mío y vamos con la canción Creo que es, voy a chequear, eh, checar es la canción Olita de Altamar de este gran grupo Café Tacuba que un grupo, antes Carlos, eh, es un grupo que nosotros en Chile queremos muchísimo porque es un grupo que, que caminaba por la calle con, con una soltura porque se, se, la gente en Chile siente que Café Tacuba es parte de nuestro país también por esta relación con el grupo Los Tres. Entonces dejamos la música de Café Tacuba con Olita de Altamar. Estamos de regreso aquí en Voz Alta de revista Tierra Culta comentando los contenidos de, de nuestra revista tierraculta.mx y también de revista revistatierraculta.cl donde pueden encontrar a una gran variedad y, y extensión de, de artistas eh, grupos y de distintas áreas como la literatura, la historia eh, artistas de las la, la artes visuales de la música, hay fabulosos grupos que pueden conocer a través de, de nuestra nuestra revista que tenemos ya 10 años de funcionamiento hace un tiempo estuve en Ciudad de México y me contacté con un encargado de, de, de negocios de, de, de, del estado de Chile y, y dijo, ustedes llevan una década de trabajando En, en esto y, y, y en verdad a mí como la palabra década me, me sonó tan tan fuerte que le tomé el peso a lo que a, a lo que se estaba realizando y además la cantidad de publicaciones que se han realizado en estos dos sitios que ya pronto se va a empezar a abrir en otros países de latinoamérica y eso nos tiene muy muy contentos muy felices porque va a poder eh, a, a existir estos puentes eh, generar suelo donde no lo hay y eh, permitir que, que muchas voces sean eh, sean conocidas y ahí el, el público el lector el oyente dirá dirá si realmente los reconoce como sus artistas porque una de las cosas importantes como como artistas es que es el pueblo quien te reconoce eh, es la gente la que la que está eh, eh, adquiriendo tu trabajo Y, y no es uno el que, el que debiera decirse artista en todas partes, sino que es la gente que la que debe reconocer y, y sostener tu legado. Eh, muchas veces pensamos que, que el artista eh, por sí mismo tiene que mantener un, un legado. Y, y no es así, o sea, de, de 100 de 500 de miles, a veces solamente perduran durante siglos, perduran dos o tres años no más de cinco nombres entre todos esos que, que, que están y eso es bien bien interesante pero por mientras estamos en este proceso en este momento de la de la vida entre un hito y otro eh, tenemos que valorar a nuestra a nuestros artistas a nuestra gente en darles las oportunidades las, las condiciones necesarias para que puedan desarrollar su, su trabajo artístico Eh, que en sí un trabajo artístico siempre, siempre, absolutamente siempre es político un trabajo político siempre tiene una intención de estar junto a la gente de estar eh, influyendo en el conocimiento de las personas es por ejemplo el trabajo que, que ha desarrollado por, por años eh, Sergio Fong acá en, en la en la librería La, la Rueda y en Guadalajara ...un trabajo que para mí, esto a manera muy personal... Eh, ...veo en el trabajo cartonero, de los libros cartoneros... ...una forma de, de, de llegar a todas partes con la, con la literatura... ...hacer que, que el trabajo literario sea una manera... ...de, de llegar a todas las mesas de, de la zona... Tiene contactos con diversas editoriales cartoneras de, de, del mundo. Personalmente no, nunca había tenido un, una, una cercanía con el trabajo cartonero, pero conociendo a Sergio, hoy día ya estamos a punto de levantar en Chile, en la zona de Atacama, allá mismo en el desierto de Atacama, levantar una editorial cartonera que va a permitir que, que muchos y muchas eh, artistas de México, de Latinoamérica, puedan ser publicados en un espacio tecnológico tan extraño, tan distinto, tan diferente, como es un valle en medio del desierto. Un valle llamado Copiapó y que va a permitir eh, hacer un vínculo con todo el norte de Chile y con el sur de Perú, con el sur de Bolivia y gran parte de Argentina. Eso eh, hace que, que la cultura se, se, se encuentre en un, en un buen marco, en una buena en una buena lead eh, la difusión es sumamente importante y en eso estamos nosotros como revista Tierra Culta tenemos en esta en, en algunos temas eh, eh, el poema que pueden leer sobre eh, el poeta José Guatanave Varas poeta peruano eh, el, se dice que es el último poema que él escribió y además se llama Última Noticia también lo pueden encontrar acá en nuestra revista está el trabajo de de Alfredo Conqua y de Flor López eh, que una entrevista que realizamos, la segunda entrevista que realizamos en este programa de En voz alta. También está la eh, una crónica sobre el libro México paisaje de Copiapó del historiador de Huichapan, el señor Nicandro Pacheco, que nos habla de este libro y una presentación hermosa que, que realizó. Eh, tenemos también crónica sobre el telegrama alemán que pudo cambiar la historia de México. Que, que es una historia bastante interesante en donde eh, México estuvo como a, a, a segundos de poder eh, lograr la recuperación de ciertos territorios de, que hoy día posee Estados Unidos y, y eso hubiera sido muy, muy impactante pero ahí está la historia que podemos contar brevemente y la pueden leer en nuestra revista tierraculta.mx también tengo acá la historia de los hermanos Guillermo y Jorge González Camarena Dos eh, personas de acá, de esta tierra, de aquí, de, de la zona de Guadalajara. Contarles que Guillermo González Camarena, eh, eh, un, un, una persona que nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1917, fue un científico, investigador, ingeniero, inventor mexicano. Y fue nada más y nada menos que declarado ciudadano del mundo por instalar un invento eh, como la televisión a color. Eh en todas las casas de, del mundo eh, yo creo que, que, que Guillermo González Camarena eh, no he escuchado muchas personas acá en Guadalajara hablar de él pero es una mente brillante que merece eh, todo el legado posible ya que desarrolló eh, un trabajo Eh, ...pensado en la educación... ...que después la televisión se ha transformado... En, ...en lo que hoy es... Eh, un, ...un medio sensacionalista... Eh, ...lleno de... ...de, de, de elementos a veces... una elementos muy basura... ...es porque hoy día... Eh, eh, la, la, ...la televisión no busca... Eh, ...entregar una, una programación... ...lo que busca es vender un, un producto... ...busca... Eh, busca eh, ...entregar un comercial... ...una, un, una venta de... ...de, de, una, de una marca... ...y los programas son solo ale, aledaños... ...y eso tenemos que comprenderlo... Que, ...que lo principal de un canal de televisión siempre es vender... ...vender un producto y el resto es solamente una, una cosita que va pegada y ...entonces eh, Guillermo González Camarena desarrolló este, este invento de la televisión... Y, ...y por eso fue declarado ciudadano del mundo... ...tengo entendido que no hay más de cinco ciudadanos del mundo... Eh, ...declarados por la por la ONU... ...y uno de ellos es eh, Guillermo González Camarena... Eh, ...inventor de este sistema... ...que comenzó en 1939... ...si bien el, el ingeniero y físico británico John eh, Logie... Eh, ...fue invent inventor del primer sistema de televisión pública... Eh, lo que hizo Guillermo González Camarena fue que eh, en 1939 produjo el sistema tricromático secuencial de campos, o sea, llevó la televisión a color a las casas del mundo. Eh. Él inició el sistema de televisión, pero además después desarrolló el sistema a color de la televisión. Y es un artista, un inventor y, y un hombre que, que de verdad debe ser mucho más valorado por, por, por Guadalajara eh, y ser ejemplo para la ciencia de esta zona, de esta zona que en donde me encuentro residiendo y eh, tan feliz que me siento en este, en este lugar, eh, que también me ha abierto las puertas. Eh, él no solamente en su familia fue un, un destacado eh, una destacada persona me cuesta decir la palabra personaje lo encuentro un poquito extraña pero también estuvo Jorge González Camarena porque Jorge González es su hermano un hermano menor que, eh, que fue un gran gran artista visual eh, eh, este señor durante este eh, los años 60, en la década del 60 eh, estuvo eh, en el sur de Chile, después del gran terremoto que existió en Valdivia que es el terremoto más importante que ha existido en el mundo, el más grande terremoto que alcanzó 9.6 9.6 yo he estado viviendo terremotos de 8.5 en mi país y aquí cuando me dicen algo tembló eh, yo ni siquiera me muevo de, la, de del lugar donde estoy porque ya tengo una... Bueno, constantemente estoy... Estoy acostumbrado a esto de, de, de los sismos. Entonces Jorge González Camarena, eh, un gran artista que pintó eh, en la Universidad de Concepción. También un artista jalisciense y que dejó muchos, muchos amores en Concepción, en Guad eh, un artista de aquí de Guadalajara. Así es que lo puede leer aquí en www.revistatierraculta.mx Queremos despedirnos ya con, eh, con una canción antes de salir y los les agradezco que estamos aquí en voz alta de revista Tierra Culta México. Vamos con la música y nos despedimos desde ya. Un abrazo y será hasta la próxima semana. Si parecen dos doceros, esos tus ojitos hechiceros Mira si parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad que tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas caran lindas rosas que florecerán. Cuando me miran, siento de verdad que tus ojos hechiceros dan felicidad. En la luz de tus ojos lágrimas caran lindas rosas que florecerán. Esto fue En Voz Alta, Tierra Culta, México. Pronto, un nuevo capítulo con más actualidad cultural de Hispanoamérica. Tierra Culta, México.